En Onda cero la rosa de los vientos... ...con Bruno Cardeñosa. Estamos asistiendo a un cambio de mentalidad... ...en los poderosos. Son buenos, ya no quieren ganar dinero. Las grandes empresas, especialmente las energéticas... ...están ofreciendo ofertas y posibilidades... ...para ahorrar a los usuarios, es decir, a todos nosotros. Nos podemos beneficiar de ellos, además... ...todo lo que hacen, dicen... ...beneficia al planeta, que es más limpio y ecológico de repente... Les ha entrado a todos una vena natural Espero que se entienda la ironía Quienes han cargado el planeta Ahora lo están salvando Qué buenos son Son tan buenos que se han creído que somos tontos Bueno, algo de razón tienen Porque entramos por el aro Aunque ellos eh, saben que no nos queda otro remedio Asumimos sus ofertas Asumimos sus mentiras No resistamos Incluso parece que dicen la verdad Y es que ahora el silencio de los corderos Es ensordecedor Segundo fin de semana de un nuevo curso en La Rosa de los Vientos, estamos en la sintonía de un Cero, acabamos de comenzar desde ahora y estaremos hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Etiqueta para vuestros mensajes, Almohadilla Rosaventos, Almohadilla Rosaventos en Twitter. Aquí estamos en la Rosa dos Vientos, en la página web, ya lo sabéis, www.ondacero.es, en la sección dedicada a la Rosa dos Vientos, Almohadilla Rosaventos. En la sentencia de Onda Cero Radio, mañana... A partir de las 12 menos 10, retransmisión en directo aquí de una de las grandes citas en deportivas de la década. La final del mundo básquet en China. España contra Argentina. Fue hace 13 años. Hace 13 años se ganó la primera Copa del Mundo. Y mañana, mañana se va a ganar la segunda Copa del Mundo en baloncesto. España contra Argentina todos una el baloncesto hablará mañana español saludos gente bruno cariñoso en nombre de todo el equipo que hace posible este programa al frente de la parte técnica pilotando esta nave miguel jurado en la condirección silva casaola en redacción y producción javier Sevillano. Tamate. Primera invitada nos esperará en el Pirineo, respirando naturaleza, resucitando lo auténtico. Ella es Luz en Gabás, en la de Palmeras en la Nieve, que ha vuelto con un nuevo libro, una nueva novela, El latido de la Tierra. Círculo secreto, nos vamos en busca de huellas, eh, huellas eh, relacionadas con el fenómeno ovni, evidencias examinadas por científicos evidencias de que existe algo más será con Manuel Carvallal y también tendremos el mundo bizarro el mundo inexplicable que está a nuestro alrededor, la semana pasada nos fuimos a la India, allí existe un templo, el templo de las ratas vive en más de 20.000 esta semana nos vamos a algo que está mucho más cerca está en el escorial y no es una metáfora, e existe porque ese lugar es en donde se pudren los reyes el pudrero, Insisto, no es una metáfora, no es una acusación, es de patrimonio nacional. Se llama así y lo tendremos eh, en El Mundo Bizarro esta noche, un programa en La Rosa de los Vientos en, la cual, eh, también, en el cual también tendremos El Callejón con José Manuel Esquivano y Eureka Comado Martínez. Con ella hablamos eh, de los mediocres, eh, sí, de los mediocres eh, porque un estudio ha demostrado que cuando... Más en medio que se sea, más posibilidades hay de tener éxito, de triunfar. El mundo al revés, el mundo en el que lo malo está arriba. Atención a lo que ella nos va a contar. Y tendremos, por supuesto, materia reservada. Hoy os presentamos al traficante, un hombre que tuvo permiso y licencia para cometer ...todos los crímenes que cometió... ...sobre todo licencia y permiso de nuestro país... ...licencia y permiso sobre la que nos hablará... Fernando Rueda, muy buenas... Bueno, vas a decir que yo era él. No, no, no. No lo estaba <risa> al diciendo casar, yo. Al casar. Menudo, pues sí. menudo tipo y tenía permiso para todo. Sí, sí, sí. De hecho... Casi, casi todos, una casa, ¿eh? Traficaba con todo. Narcotráfico, tráfico de armas, blanqueo de dinero, tráfico de coche... Bueno, se le escuchó absolutamente de todo. Pero la condena que cumple está directamente relacionado, curiosamente, con su negativa a colaborar con los servicios secretos estadounidenses mientras lo hacía con otros como el español. Sobre el príncipe de Marbella Que tantos años vivió en nuestro país Acaba de salir un libro muy interesante Lo que nos da a la percha Para contar esa historia de, de este de todo Este malo, malo, malo señales en Delfín del Mundo con Javier Soyano y muchas otras cosas en el programa de esta noche en La Rosa de los Vientos que comienza ya mismo la una y siete minutos pero antes, antes por supuesto, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche pistas que nos dicen pues pistas que nos dicen que la cosa va de investigadores de misterio pero antes quiero mandar un saludo Maravilloso, cariñoso a toda esa gente que ha estado sufriendo las inundaciones con esa gota tan terrible. Sabéis que teníamos esa cita en Crevillén el viernes que no se pudo efectuar, se tuvo que anular porque Protección Civil así lo, lo decidió y fue una decisión muy acertada. ...y bueno, ya os diremos en breve... ...cuándo será esa cita... ...pero muchísimos besos... ...muchísimos cariños a toda esa gente... ...que lo ha pasado mal... ...y que ha tenido ahí con ese corazón palpitando... ...pero lo importante es la salud... ...que todo el mundo esté bien... ...y luego ya lo otro, los arreglos... Eh, ...los problemas, las casas, los coches... ...eso da igual, eso ya es cosa material... ...lo importante es que, que estemos... Eh, ...empatizados, los sentimientos unidos... ...y las emociones... ...y mi cariño más sincero para todos vosotros... Y Y ahora sí, que vamos con esa adición al concurso de la rosa de los Vientos. Bueno, pues esta noche los protagonistas son investigadores que terminaron dedicando gran parte de su vida a desentrañar misterios. ¿Quién puede ser si viajó por todo el mundo en busca de respuestas y dando conferencias principalmente hablando sobre ovnis? Las opciones que os damos son tres. Jack Ballet. Joseph Allen Hynek o Andrija Pujaric. Ya sabéis que en rosa.vientos.es, si enviáis un correo electrónico o con almohadilla rosa.vientos, y si participáis en Twitter, pues ahí decís cuál es vuestra opción. Y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle estupendo de la rosa de los vientos e inolvidable.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 especial, yo ahora de todas maneras esto estaría en manos de los lectores Luz Gavase <ríe> muchísimas gracias un por placer. estar por nosotros un placer, pues buenas noches muchas gracias y un besito desde las montañas del Píneo, <ríe> gracias a ti adiós besos, adiós adiós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 Los dos residentes en Marbella. Los dos residentes en Marbella y, lo, y, y Monser casa. Pero es que luego aparece el aquile Lauro con a, a, a Abu Abbas. Pero a Casugui le gustaba más en eh, la cámara, aparecer. Eh, Alcázar era un poco más reservado, ¿no? Sí. Eh, el, Creo, ¿eh? Sí, sí. Que... Era más... Era, también porque... Eh, y más rico también, ¿eh? uno era sirio. no hacía tanto. El porque que uno que era sirio y otro era de Arabia Saudí. Uh -huh. Uno hacía los negocios que favorecían, porque Monser Alcázar favorecía,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 o liado, no, no sé si es verdad o no con la hermana de, de con Menem. la cuñada de Menem <risa> pero Menem le dio Joder, es que el personaje, Menem eh. le dio el, el, el pasaporte la argentino claro, por la, la cosería ¿eh? la, claro, la, la, la pregunta cierto, es ¿a quién no ha vendido armas este hombre? a la CIA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 Con, con España y entonces pues ahí está en la cárcel pendiente de extradición. Qué personajes eh, verdaderamente curiosos, eh, pero, pero, insistimos, eh, los servicios de inteligencia de diversos eh, países parecen estar interesados en estos eh, tipejos. Desde luego que esto se merece que tiremos un poquito de la manta.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 Tirar de la manta con Fernando Rueda esta noche, como siempre, en materia reservada. Fernando, dentro de muy poquitas horas, 12 horas, España se la va a jugar en China, final del Mundial de Baloncesto, España-Argentina. Ahí estarás escuchando de acero, ¿no? Sí, pero a partir de las 3, en los últimos minutos, porque soportar sí. ahí una hora de tensión, no. <risa> <risa> ya con el resultado ya Cuando quede un minuto si sí vamos ganando eh, Cuando alguien ve un partido de fútbol Y un partido de baloncesto Se entiende por qué algunos nos gusta más el baloncesto Bueno y el partido de tenis del otro día Que si es que es alucinante ¿Eh? La, Tenemos deportistas muy buenos Sí, sí, sí, somos muy buenos Algunos eh, no, no llegamos Pero vamos <risa> Se intenta Fernando Rueda Hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte y chao. Adiós. Y aquí en Las Rosas Vientos, aquí en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después tenemos muchas cosas por delante que vais a descubrir después de la actualidad.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 Continuamos en la Rosas Vientos en Onda Cero. Hemos tenido a Fernando Rueda en materia reservada. No sé si nos está escuchando, pero si nos está escuchando, le decimos eh, algunos eh, mensajes. Eh, está saliendo del estudio ahora con Almadía Rosas Las historias de Fernando Rueda son impagables, eh, nos dice Flaneur. Y otro de nuestros oyentes eh, nos eh, dice que Fernando Rueda... Flaneur también, ¿eh? Nos dice que Fernando Rueda tiene que ser ministro de Interior. Hala! Y comenzamos aquí la segunda hora del programa Una segunda hora en la que vamos a tener Mundo Bizarro Atención a lo que os vamos a contar dentro de tan solo unos minutos Y vamos a tener también el Círculo Secreto con Manuel Carvellal Nos va a descubrir huellas, ¿eh? huellas extrañas Vamos a conocer mucho más sobre ese tema En el Círculo Secreto con Manuel Carvellal Pero después de nuevas pistas que nos va a ofrecer Ahora mismo para conocer al personaje oculto de esta noche Silvia Casasola Pistas, eh, que nos dicen pues mira recordamos que tenemos a uno de los grandes investigadores del misterio que además viajó por todo el mundo en busca de respuestas mientras daba conferencias sobre qué sobre ovnis pero cuál puede ser si un afamado director de cine le consultó como asesor en una de sus películas más taquilleras os damos las tres opciones jack vale joseph Alan jaek o andre pu bueno vos de yo fueron consultados por un director y el tercero, el tercero de ellos, aunque no fuera consultado lo diría tú no despistas, que soy yo quien las dio en rosa.vientos sí, te, si no vale te, te censuro rosa.vientos arroba onda 0.es si queréis participar en el correo o con Almohadía Rosa Vientos, si queréis hacerlo en Twitter entre todos vosotros los que acertéis, claro, uno o una, recibirá Un recuerdito, un detalle del programa. Y así seis o sois más adictivos a la rosa de los vientos. Una rosa de los vientos Ecos eh, presenta ahora mismo una de nuestras nuevas secciones. Mundo Bizarro y atención a lo que os vamos a contar. La rosa de los vientos en onda cero. ¿Te gusta? ¿Te gusta?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 doctor jefe de la revista Año Cero. Oscar, muchas gracias. Un placer. Un abrazo. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Bueno.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 Tres científicos como Michucuaco que eh, se ocuparon de forma muy distinta del fenómeno ovni. Adrija que era médico, no pertenecía a su disciplina e inventor, pero Josep Allen Hainek era astrónomo y Jacques Ballet, que, que consideramos el número uno de la ufología mundial, es astrofísico, como Kaku. Kaku sabe mucho de. El informático, uno de los fundadores, uno de los padres de Internet. Pero lo que él estudió es claro, astrofísico. Sí, sí, sí. eh, Kaku sabe mucho de trabajo de campo de cuerdas.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 Ciencia, pruebas científicas son las que nos ofrecen estas huellas sobre el fenómeno ovni. Manuel carbellar en el Círculo Secreto. Hasta mañana. Mañana nos Saludos vemos. Michu, te, te escuchamos. La rosa de los vientos en onda cero. Eureka.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 nos dice con Rosa Vientos, eh, a propósito de esto que estamos comentando camina lento no te apresures que a donde tienes que llegar es a ti mismo decía Ortega y Esa. bueno pues sobre Ortega y Esa, hablaremos también en la siguiente hora de programa en los encuentros cercanos con uno de los filósofos más importantes de nuestro país pero será después de las Noticias sí.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 Encuentros cercanos en la mentira social con uno de los filósofos más importantes de nuestro país. Un pensador como es Ignacio, como es Deliaño, que va a estar con nosotros en la Rosa de los Vientos, donde también vamos a tener en el callejón a José Manuel Esquivano, y donde os vamos a contar cuál es la nueva señal del fin del mundo. Van a echar agua, agua contaminada en Fukushima, agua radiactiva. Nos contaremos eh, más cosas, eh, vamos con todas ellas, eh, pero vamos a eh, después de las últimas pistas y la resolución del concurso de esta noche. El personaje oculto era... Era, nos lo va a desvelar, Silvia Casasola. Pues en principio eran tres, como hemos estado diciendo toda la noche. Tres que son auténtica referencia como grandes investigadores del misterio. En especial, las investigaciones sobre casos OVNIs. Yeah, Michael, like ever... Por ejemplo, Andrija Pujaric, pues a diferencia de Ballet y Heineck, pues dedicó su vida a encontrar personas que tuvieran ciertos dones, como el conocido Uri Geller. Mientras Ballet y el antiguo astrónomo Alan Heineck pues dedicaron su vida al mundo de los OVNIs de hecho, publicaron un libro juntos y el, mim, el mismísimo sí, sí, el mismísimo Spielberg le pidió a nuestro protagonista de hoy y también a Valé asesoramiento para realizar encuentros en la tercera fase donde además hizo un cambio ¿Quién no recuerda esta conversación entre los supuestos extraterrestres y los humanos? La verdad es que fue una de las películas más impactantes. Pues en efecto, se trata del escéptico y después crédulo Alan Heineck. Bueno, pues este controvertido periplo que realizó se refleja y recoge en la nueva serie Proyecto Blue Book que se emite en TNT y está basada en hechos reales y en las experiencias de Heineck. ¿Quién protagoniza esta nueva serie? Pues Aidan Gillen, que es conocido por su papel de miñique en Juego de Tronos. Y pues yo reconozco que llegué un poco tarde a enterarme y está ya emitiéndose. O sea, que el primer capítulo me lo he perdido, pero voy a intentar seguirlo porque la verdad que la cosa promete y mucho escuchar. Soy el doctor Alan Hydeck, miembro del proyecto Blue Book. Nuestro trabajo es dar una explicación racional para lo que ve la gente y seguir adelante. Cuando la realidad resulta imposible de entender. Si aquí está pasando algo más, quiero saber lo que es. La única opción es creer. ¿Qué diablos esperaba? Esperaba descubrir la verdad. Proyecto Blue Book. Bueno, pues nada, le invitaremos a Aidan Gillen, ¿eh? le invitaremos aquí en La Rosa de los Vientos, si viene por España, y le decimos que nos cuente a ver qué es lo que ha descubierto. ¿Y quién es el ganador o ganadora esta noche? Pues participó en Twitter y es Chris y su arroba litigios. Así que enhorabuena, Chris, y tienes que enviar a rosa.vientos.es. Tienes que enviar tu dirección para que te llegue el detalle del programa. Enhorabuena. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.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 un segundo de alter el destino y de la fábrica de hielo el olvido encuentros cercanos es hora de... decía el filósofo ignacio Gómez en Deliaño en su libro la mentira social que acaba de publicarse en Tecnos, eh, que ahí están las imágenes, para cautivarnos, eh, para asustarnos, para convencernos, para darnos eh, buenos y malos ejemplos, para meternos eh, por los ojos eh, lo que hay que pensar, lo que hay que decir, lo que hay que hacer. Y hoy estamos eh, con él Es un placer y un honor en las Rosas Vientos eh, recibir a Ignacio Gómez eh, en Deliaño. Ignacio, muy buenas, ¿qué tal?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 Entonces, esa consecuencia lateral, pero muy importante, de, de algún modo, superación frustrada de, del contacto personal y directo, pues es algo que hay que tener muy en cuenta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 El Callejón del Escribano La vida, la vida misma es lo que nos presenta y nos ofrece el cine, la gran pantalla Hoy hablamos, ¿eh? como siempre aquí de cine, con José Manuel Escribano en su Callejón José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Es que fíjate esto que decía ahora mismo, como la vida misma, me lo ha sí. inspirado la película de la que vamos a hablar ahora, Litus, ¿eh? porque en realidad una de las cosas que demuestra la película, bueno, se comentan ciertas cosas, pero lo importante es que los amigos se pueden reunir para hablar de cosas trascendentes, ¿eh? de cosas que no han sí. visto en la tele, de cosas que no han visto en la televisión, de cosas que afectan al corazón. Efectivamente, eso es, pues lo has definido muy bien. Bruno, vamos a pasar a otra cosa. ya has hecho la crítica ya? <risa> no, pero es estupendo. Sí, claro que sí, efectivamente. Para, para una de las muchísimas cosas que sirve el cine, es también para eso, ¿no? Para reflexionar. Eh, para reflexionar sobre lo que vemos ¿no? y lo que vemos a veces, pues efectivamente nos habla de la vida, de las cosas de la vida y una película que habla de las cosas de la vida es esta, escuchamos eh, la promoción, el trailer Litus ¿Por qué no la anulamos? Más ahora? porque hace tiempo que no nos vemos, Marcos si nos vendrá bien a todos ah, o sea, hemos venido aquí a hablar de Litus ¿no? supuestamente me gustaría compartir con vosotros una anécdota que creo que puede ser muy bonita ¿puedo? claro El día que Litus se suicidó Venga Estamos aquí porque Litus me lo pidió ¿Cómo? Encontré unos sobres con nuestros nombres Y en el mío me pedía específicamente que nos las enseñara hasta pasar un tiempo Como los amigos de Pites ¿Qué ¿Sí, es ¿Sí, eso? Que se reúnen muchos amigos, cuentan anécdotas Este está enfermo, no está muerto Sería lo mismo si Litus sí. nos hubiera dicho que se iba a suicidar ¿Has invitado a mi ex? ¿Quién es tu ex? Marco Opa. Te lo digo en latín, su es mi ex ¿Qué pasar? ¿Puedo pasar? Echándote yo aquí y fíjate. Podría haber sido un accidente, Tony. Una persona que está bien no hace lo que él hizo. No. no me pude pedir de ti. Te hubiera gustado despedirte directo si te hubieran dejado. Y ahora está muerto. Y no sabemos cómo era, ¿verdad? Pues porque.. Porque y atención, porque mal. la música es de un grande entre los grandes, de Iván Ferreiro. Litus es la película española de la que grabamos hoy. Litus, eh, nos dice y nos transmite, José Manuel. Pues mira, la película la ha dirigido Dani de la Orden, la producción es de Eduardo Campoy y Adolfo Blanco, el guión de Marta Buchaca, de una obra de teatro suya precisamente, junto con Dani de la Orden, y los protagonistas, voy a decir, los seis, porque los seis tienen la misma importancia, Adrián Lastra Miquel Fernández, Belén Cuesta, Kim Gutiérrez, Álex García y Marta Nieto. Bueno, Dani de la Orden ha dirigido algunos documentales y cinco largos, entre ellos El Pregón, con intérpretes de la talla de Andreu Buenafuente y Berto Romero y El Mejor Verano de mi Vida, protagonizada por Leo Harlem, ese señor que hace monólogos y que como actor me parece, pues muy buena persona. Bueno, todo sea por la taquilla. Ahora, sin embargo, Dani de la Orden se ha rodeado de un grupo de profesionales treintañeros que hacen esta película mucho más interesante, aunque también con mucha más dosis de riesgo. Son seis, y serían siete si no fuera, porque del séptimo solo sabemos que es el litus que da nombre a la película y que en la primera secuencia alcanzamos a ver cómo arranca su coche y lo estrella contra una pared, con el dentro, claro. Esto no es un spoiler, como se dice ahora, como tampoco el tráiler, porque aquí empieza la película con el suicidio de Litus. Y bueno, su hermano, sus cuatro amigos más cercanos y su novia se reúnen pues unas semanas después para darle un homenaje. Póstumo, pero homenaje, sincero y sentido, por lo menos al principio. Eh, Tony, Laia, Pablo, Marcos, Pepe y su van apareciendo paulatinamente hasta estar los seis en la misma casa, casi en la misma habitación. Y en torno al recuerdo de Litus, a sus últimos días y palabras, y también posiblemente a sus últimas letras dirigidas a los presentes, se va desarrollando un intenso docudrama en el que cada uno se define a sí mismo, tanto como en relación con los demás. Hay alguna sorpresa, alguna revelación, e incluso alguna presencia no totalmente deseada por alguno pero en fin, ahí están todos Pablo, quizá el más dolorido Marcos, abrumado por su situación sentimental, Tony y Laya, una improbable nueva pareja Pepe, obligatoriamente agradecido, y su la ex de Marcos, que llega para complicárselo un poquito bueno, todos van y vienen delante de la cámara compartiendo protagonismo ninguno destaca sobremanera por encima de los demás y cada historia encaja perfectamente en el retrato general, y eso quiere decir que hay un buen guión, lo que hace que la historia tenga interés, desde luego mucho más que las dos tonterías que citaba al comienzo, y también tiene buenos actores, de lo mejorcito de las últimas jornadas de nuestro cine, alguno incluso es capaz de superar sus propios clichés, esos que en otros proyectos no se les ha exigido, ¿no? y consigan un tono francamente acertado, y no es fácil, ...en una obra en la que entran y salen... ...actúan y desaparecen alternativamente... ...y puede ser complicado mantener la continuidad... ...también Dani de la Orden, el director... ...muestra la experiencia necesaria... ...para organizar toda esta coreografía... ...y que el ritmo no decaiga... ...la cámara va de primeros planos a planos generales... ...de una mirada a una sugerencia... ...de un personaje a otro y de una a otra habitación... ...sin perder el pulso... ...es un esfuerzo colectivo considerable... ...y esto es lo más valorable de la película que no será a lo mejor una obra maestra, pero que muestra una voluntad y una intención encomiables. Aquí nadie se esconde. Todos del primero al último dan el máximo de lo que son capaces. Bueno, por eso no es muy justo destacar a nadie, pero quiero resaltar, para acabar, el trabajo de Kim Gutiérrez, mejor que otras veces, y Marta Nieto, magnífica como siempre. King Gutiérrez, que ganó en el Festival de Málaga por su interpretación. Eh, fue una de las películas eh, triunfadoras en ese Festival de Málaga, una película que demuestra una de las grandes eh, cosas a favor del cine español, y es que es capaz, eh, porque en esta película lo hace, ¿no?, de mezclar eh, magistralmente, porque se puede hacer, ¿no?, eh, temas... Eh, Que rozan la comedia con temas dramáticos. Por supuesto. se mezclar ambas cosas, ¿no? Por supuesto. Sobre todo tiene, yo creo, la virtud de mostrar precisamente el lado cómico de la tragedia. Exacto. De la tragedia humana, ¿no? Cuántas veces las personas pues con nuestros dramas nos ponemos efectivamente al borde de la comedia, al borde de la risa. Y de esto tiene mucho esta película, en la que los protagonistas se retratan, como decía, cada uno a sí mismo y también en relación con los demás. Eso no es nada fácil. ¿eh? Litus, su estreno es una noticia, pero hay muchas otras noticias y les comentamos ahora mismo. Una de ellas eh, tiene que ver con el Festival de Cine Fantástico por excelencia, el Festival de Sitges. Pues sí, porque vamos ya, de festivales se ha acabado Venecia, ahora viene San Sebastián a partir del día 20, nuestro gran festival, y detrás vienen los estupendos festivales españoles, que no serán de la primera categoría, pero que yo creo, aunque no se lo reconozcan, sí que lo no son. Y el primero es Sitges. Sitges, eh, del 3 al 13 de octubre, una sección oficial competitiva con películas muy esperadas, como El Farero, la película... Robert Ergers, The Vigil, de Keith Thomas, cinco películas españolas, las cinco precisamente óperas primas, entre las que está Ventajas de viajar en tren de Aritz Moreno, una película que va a dar mucho que hablar cuando se estrene, y también La reposición de Crash, la película estupenda de David Cronenberg, remasterizada, retocada, remontada, en fin, seguro que todo un espectáculo. ¿no? Y luego El terror italiano, que será el protagonista de la sección Brigadoon, con títulos de referencia como Every Blood is End de Claudio Lachani, además de que el director y guionista Pupi Abati recibirá el premio Nosferatu y que se homenajee también a dos figuras desaparecidas del cine español, el director madrileño José Luis Moreno y Jordi Grau, que fue profesor mío en la facultad precisamente y al que yo le he tenido siempre muchísimo cariño. Y a otro festival, eh, que tenemos eh, que contar eh, muchas cosas, hemos hablado de El oh. eh, Valladolid está ahí, ¿no? Pues efectivamente, a continuación, esto es no parar, la 64 edición de La Seminci, el festival de Valladolid, del 19 al 26 de octubre, nada más terminar sitches. Sí, 18 largometrajes va a haber en la sección oficial a concurso, de los que trece serán europeos y siete están dirigidos por mujeres, me parece que esto es muy importante, seis de ellas además debutantes, hay claro nombres ilustres como Goran Pascalevich que ya ha ganado cuatro espigas de oro eh, va a concursar con no obstante la nebia, los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, también ganadores de la espiga, con Lejeune Ahmed y Benito Zambrano que trae por fin Interperie, intemperie, uno de los títulos del cine español más esperados para este, para este otoño. La película de los hermanos Darwin, junto con A Tale of Three Sisters, de Emin Alpert, y André Widance de Levant Atkin, van a competir en los premios del cine europeo. En resumen, Valladolid, apuesta este año por el nuevo cine y por las jóvenes directoras, dos elementos que en un festival que busca cada año un poquito su identidad. Me parecen realmente interesantes. Nombres ilustres en el Festival de Valladolid y títulos de películas ilustres en este Super 10. Vamos con la lista ya. que nos sitúa en el puesto número 10? Pues aquí está este padre que dice que más que uno. El padre lo ha dirigido y además lo ha interpretado Santiago Segura. Seis semanas en la lista, muy buena recaudación, pero ya va bajando, bajando. Muy buena recaudación. La semana pasada nos hablabas de 11 millones de euros. Sí, eh. sí, sí. Y está ¡Joder! superando ya los 12 millones porque está haciendo casi, casi un millón de euros de recaudación por semana. Algo realmente importante. Qué barbaridad. La película de Santiago Segura eh, es un... Eh... Eh, bueno, Y todo lo que toca lo convierte en oro, eh. Pues sí, ya hablan de la segunda parte Hablen, Padre no hay más que uno, dos En fin, <risa> las cosas de Santiago Segura Padre no hay más que uno Segunda parte un, un poco contradictorio, pero bueno <risa> <risa> Puesto número nueve En el nueve se recupera Utoya, 22 de julio Una película estupenda De Eric Pope con Andreas Bernstein Alexander Holmes, siete semanas Con esta en el Super 10 Puesto número ocho Toy Story 4 de Josh Cooley una película estupenda de animación 12 semanas en la lista manteniendo este puesto 8 en el 7 baja un puestecito objetivo Washington DC la película de Ray Roman Bow. Con esta pareja artística que ya forman Gerard Baller y Morgan Freeman El protagonista de las anteriores ediciones de la historia más o menos parecida Y esta semana en el puesto número 6 Pues otra película española, quien a hierro mata de Paco Plaza Con Luis Tosar de protagonista, María Vázquez Dos semanas en la lista, ha bajado un puestecito pero todavía se mantiene bien Puesto número 5 Bueno pues es la película de la semana, IT capítulo 2 eh, Hay quien dice que es mejor y más terrorífica que el IT original Puede ser que sí La ha dirigido Andy Muschietti Y los protagonistas son Jessica Chastain James McAvoy Primera semana en la lista Y como digo Película de la semana No podía faltar en esta lista La ido a haber mucha gente Sobre todo por eso Pero en el claro. puesto número 5 It ello, Ahí Ahí, ahí. Puesto número 4. Y este Day, la película de Danny Boyle, que homenajea a los Beatles y a todos los amantes de los Beatles. Es Super 10 de esta semana. 10 semanas en la lista y ha subido tres puestecitos. En el 3. Bueno, aquí sigue Cold War. Eh, semana número 49 la semana que viene, si todavía está habrá que hacerle un homenaje especial porque 50 semanas en el Super 10 no lo ha conseguido hasta ahora ninguna película y me parece que ninguna lo va a conseguir después de esta la verdad es que es eh, tremendo y espectacular, cada semana nos llama la atención, esta será la última, decimos siempre eso pero sí. es que van a ser 49 eh. efectivamente, como decíamos gracias a esos exhibidores que creen en el cine y a los que les gusta el cine, no solo los billetes. ¿En el 2? Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, nuestra gran película española de la temporada, 25 semanas en el Super 10, que tampoco es ninguna tontería, y sigue en este puesto 2, de ahí va a ser difícil que la P. ¿En el puesto número 1 en lo más alto? Pues en lo más alto y con una recaudación que supera ya también los 10 millones de euros, Érase una vez en Hollywood. La, película, la última película de Quentin Tarantino, con Leo DiCaprio, con Brad Pitt, con maslow Robbins. Una película, a mi entender, estupenda. Cuatro semanas en el Super 10. La última de Tarantino, que es eh, la penúltima, dice él. En y efecto, es, en es la novena suya, ¿no? Eso es, la novena suya. Dice que va a ser 10, ya veremos si nos lo creemos. Eh, va a ser que no, ¿eh? eso creo yo, que va a ser que no y si no se la montamos como un final de la película suya y sale corriendo ¿eh? efectivamente, eso hacemos José Manuel Esquivano muchísimas gracias y la un semana abrazo. que viene en El Callejón te vemos otra vez hasta un luego abrazo, Bruno. Aquí está el... en Onda Cero La Rosa de los Vientos nuevo número de la revista Historia, tema de portada Templarios, los objetivos secretos de los Templarios. Y atención importante en este número de la revista Historia de España y el Mundo, un regalo con la revista Gratis, gratis totalmente, una de las obras del autor más importante del mundo en cuanto a temas relacionados con Egipto, Christian Jacks. Una de las novelas, uno de los libros de Christian Jack, gratis con la revista Historia. La revista Historia que temen y como tema de portada los templarios, los objetivos secretos de los templarios. Un reportaje de un conocido nuestro, un colaborador de la Rosa a los Vientos, alguien como Juan José Sánchez Oro. Que nos decía esto.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 y surge una gran mitificación que ya penetra también en grupos esotéricos hasta nuestros días Los objetivos secretos de los templarios, el tema de portada de la revista Historia, insistimos repetimos gratis este mes un libro, una novela de uno de los grandes autores de Christian Jack uno de los temas sobre los templarios de los que se habla tiene que ver con el tesoro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 ¡Qué malote! Es encima... He necesitado un descansito de vosotros, de vosotros y vosotros de mí. Eh, El eh. año que viene, ¿dónde no vas a llevar? No, nosotros donde de, no, no, de ti no una necesitamos descanso. ¿eh? Donde no no, podamos, ¿Sabes eh? que ahora hay unas eh, casas eh, muy modernas que están intentando implantarse? Que si te cuelgas de una montaña que si sí. okay. bueno nos está pintando un panorama fantástico, ¿eh? Que el bien, año que viene vamos a estar colgados en una montaña de Petegón. que queda un año, se sí lo año. Oye, ¿os acordáis del accidente de Fukushima? El 11 de marzo de 2011. Exacto, exacto. No se ha hablado otra cosa durante magnitud semanas. 9, eh? Magnitud 9, sí, magnitud sí. 9, un terremoto sí, bajo el mar. Un terremoto con el tsunami un y... tsunami de 15 o sea, de olas sí, de 15 metros que arrasó la la central y el sistema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 Pasado ocho años y ocho, todavía no hay una solución de agua. ¿eh? No hay hay eh, más de un eh millón dectómetro de, de, de de, de, bueno ahora lo, lo busco bueno una cantidad que eh, es tantísimo agua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 percusión, por así decirlo, eh, en la vida humana, eh, siempre y cuando eh, es, es más nocivo eh, inhalado que eh, ingerido, por así decirlo, ¿no? Eh, lo que ocurre que, claro, pues entonces, lo, que dicen, lo que dicen, lo, los, lo, lo que dicen <risa> <risa> <risa> los <Japoneses>, ¿no? <risa> Lo que dicen los pescadores japoneses de la zona <risa> es que han estado un montón de, de años.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 que ser ellos fundamentalmente, o uno de, de, de los eh, colectivos mmm, que más sufran con todo este este suceso. ¿Cuánta cantidad dices que la hay? La redacción, pues mira, mientras... Charlar un ratito que os lo, lo, lo... Te tipo. lo mira, digo, te lo no, digo porque... Tengo Bientos, eh, observatorio, ¿Es ese seviano vamos al fin del mundo. No, ¿no? Vamos al fin del sí, mundo, se... bueno, no. Si nos queremos acercar al fin del nos vamos a, al agua cerca de a, Japón. Ahora mismo no. ahora, ahora te digo por qué te hacían la pregunta, a ver, comenta...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 sobre nuestro vecino y tú tampoco, bueno a ver si me vas a del a, a Sur, dice aquí en eh, a ver si toman, dijo eh, cuando salieron estas declaraciones del ex ministro, dijo que a ver si tomaban ya una determinación porque ellos tampoco estaban eh, dispuestos a mmm, dejarse torear por así decirlo, en esta situación Claro, bueno, porque tú decías que a los humanos, pues que a lo mejor no les puede no afectar es, no, Dice los expertos Pero, que claro, el tritio a la, a la el, fauna el, claro, marina sí, no, el tritio,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 Alta sí lo es. Y aparte que este agua...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 iba era directamente al río Ebro. Entonces es algo que se, es que se ha hecho en to, y se hace en todas las centrales nucleares del mundo. Sí, El sí, agua... Sí, sí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 pero el, el que tiene, digamos, el, el, el papelón en el, en, en, el, en el alero es, es el, el, este ministro nuevo que ha tomado eh, posesión, que es contra claro, energía nuclear, la energía nuclear, pero que tiene ahí claro, unos la, residuos la, la, la que esa, tiene unos residuos claro. con los, eh, que tiene que hacer algo con ello, ¿no? independientemente de que poco a poco se esté desmantelando la energía nuclear en, en Japón. Pero de momento tiene ahí un millón de eh, toneladas de agua, almacenadas que, que, que y cada día liminar. va y cada día va creciendo. Claro, porque el proceso de limpieza de lo que allí estaba ocurriendo, que se utilizaba el agua para eso, pero el agua eh, se convertía en agua radiactiva, eso y sigue sea, pasando nada, ese sí, ahí tuvo el limpieza Pero no ha tenido fin todavía y sigue, el proceso y sigue sigue sigue. sigue, sigue, sigue. Que nada, yo le he dado alguna idea, que la pongan marcha la ponga. a, ver, a ver, ya verás cómo o tiene respuesta. Eh, exact Bosta Exacto, vamos <risa> a hacer botellines, ¿no? Claro, claro. ¿Qué quiere, cerveza o agua no, radiactiva? Bueno, bueno. <risa> claro. Bueno, pues hasta aquí la Rosa de los Vientos eh, Que vuelve mañana a partir de la una y media de la madrugada A las doce y media En la comunidad de Canarias Tertulia, debate, bulos, hay eh, muchas cosas A partir, insistimos, eh, de la una y media de la madrugada Que hago en la sintonía de Onda Cero Radio Llegan muchas cosas, eh, llegan las noticias Después eh, os dejamos en excelentes semanas eh, Y recordad, a las eh, dos, a las dos eh, menos diez La retransmisión de esa final de la Copa del Mundo de Baloncesto desde China, España contra Argentina. Gracias. Son las cuatro, son las tres en Canarias.